Cuentos de hadas españoles El Festival Anual de Saltos Érase una vez en el vasto continente de Rolba, Que hubo una gran batalla entre dos reinos Uno dirigido por el rey Julian de Meredón Y el otro por la reina Minerva de Clon La batalla duró días al ver que su ejército fracasaba, la reina Minerva maldijo al reino de Meredón. «Rey Julian, has usado artimañas traicioneras para ganar esta batalla y por eso te maldigo, para que cuando vuelvas a casa tus súbditos se conviertan en animales. ¡Yo te maldigo!» Diciendo esto, la reina Minerva desapareció. El rey Julian no le prestó atención a su maldición. Y regresó a su reino donde fue recibido con una gran acogida por parte de su hija Al día siguiente, sin embargo, cuando estaba en la sala real De repente, uno a uno, todos sus ministros comenzaron a convertirse en animales ¡Oh, no! ¡Su maldición ha funcionado! ¡Padre! ¡No son solo nuestros ministros! ¡Sino que todas las personas se están convirtiendo en animales! ¡Convoca a las hadas! Las hadas fueron convocadas pero no pudieron revertir la maldición. Llama al ermitaño. Y pronto llegó el ermitaño, pero él tampoco pudo revertir la maldición. Mi rey, la maldición es irreversible. Solo el que haya originado el hechizo podrá revertirlo. Lo siento mucho. El rey y la princesa estaban tristes. En ese momento a la princesa Aria se le ocurrió una idea... ¿Recuerdas a Jicacho, tu sabio consejero? Por supuesto que lo recuerdo ¡Ah! Se ha convertido en un perro ¡Cómo me habría gustado poder usar su ayuda en estos momentos! Todavía puedes ¿A qué te refieres? La maldición ha convertido a nuestros súbditos en animales Pero no les ha quitado el poder del razonamiento humano y del habla Todavía pueden hablar, al menos algunos de ellos El rey se quedó encantado al escuchar eso. ¡Increíble! ¡Cómo no me había dado cuenta! Llama a Hikacho enseguida. La princesa Aria llamó a Hikacho, que se presentó de inmediato. Bienvenido, Hikacho. ¿Cómo te va? Me he convertido en un perro. ¿Cómo crees que me va? Um, está bien. Tal vez deberíamos olvidarnos de los saludos e ir directos al grano. ¡Eso sería maravilloso! Dime, Jikacho, ¿Qué nos puede sacar de esta maldición? Como dijo el ermitaño... ...la maldición solo puede ser quebrada... ...por el que la ha originado. Parece que solo hay una solución. Estoy escuchando. Vamos a tener que firmar la paz... ...con la reina Minerva. Bueno, yo estoy listo... ...pero ya la conoces. Ella nunca aceptará la oferta de paz. Entonces dale lo que ella quiere. Ante esto... El rey Julian se quedó callado y triste ¿Qué es lo que quiere, padre? Mi princesa, ella quiere la espada de la magia ¿La espada de la magia? Es nuestra espada de la magia ancestral Transmitida a lo largo de generaciones en nuestra familia Su energía hace que nuestro ejército sea inmune al hambre, a la lluvia, al calor e incluso a las tormentas Dándonos ventaja sobre el ejército oponente Tu abuelo me la transmitió a mí Y yo esperaba que algún día se la transmitiría a tu marido. Ehem, ehem, ehem, ehem. Sí, lo que ahora parece no ser posible. Envía a las hadas a Clon para invitar a la reina Minerva a nuestro festival anual de saltadores. Dile que al final del evento le entregaré la espada de la magia. Las hadas se presentaron ante la reina Minerva con la oferta del rey. Ella sonrió. El día finalmente ha llegado. Acepto encantada la invitación. Decidle al rey Julian que estaré allí para asistir al evento y recibir la espada mágica. Pronto llegó el día del Festival Anual de Saltadores. Todos estaban emocionados. El rey y la princesa anunciaron el inicio del evento. La reina Minerva también estaba presente. Entre los participantes, la rana, el conejo y el saltamontes... Eran considerados los mejores saltadores que habían vivido en Meredón. Estamos a punto de comenzar, Majestad. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Festival Anual de Saltadores. ¡Que empiecen los juegos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! En primer lugar, les presento a la rana. Saludos, Majestad. Princesa Aria, reina Minerva de Clon y saludos, habitantes de Meredón. Soy la rana de los Valles del Norte Y es un gran honor ser parte del Festival de Saltadores El rey estaba impresionado por los modales de la rana Realmente es muy educado Me pregunto cómo se vería con forma de hombre Tal vez, si todo va bien y desaparece la maldición Podemos pedirle que se case contigo ¡Ah! Oh, ¡Ya estamos otra vez! La rana subió al escenario y se colocó en su lugar Los espectadores esperaban tranquilos. Inspiró profundamente y justo cuando estaba a punto de dar el salto, una mosca pasó volando cerca de ella. Se distrajo y comenzó a ir tras la mosca. ¡Ah! Oh, deberían haber dejado participar a mi pequeño. Habría hecho un trabajo mucho mejor. Bueno, eso ha sido decepcionante, pero no se preocupen porque les presentamos a continuación... ¡Al conejo! ¡Sí! Sí sí, sí, sí, sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Saludos, majestad Soy el conejo De las colinas al oeste del río Selina. El conejo también era muy tranquilo y bien educado Lo que agradó al rey No me interesa El conejo cogió inercia y saltó Aterrizando justo delante del rey El rey se quedó impresionado Increíble, conejo Bien hecho La reina Minerva también se divirtió con el salto del conejo. Ella sonrió y aplaudió. Y finalmente les presento a todos al Saltamontes. ¡Sí! ¡Sí! El Saltamontes permaneció en silencio. No dijo ni una palabra, ni siquiera saludó al rey. Por el olor que recibo de él, sé que procede de una buena familia y además es un ser muy, muy atrevido. ¡Ah, muy bien! Entonces no diré nada más. Que dé comienzo la prueba. El saltamonte se colocó en posición e inmediatamente, justo cuando estaba a punto de saltar, sus sentidos captaron algo que venía de atrás, rasgando el aire. Inmediatamente comprendió que era una flecha que se dirigía hacia la reina Minerva. Justo entonces saltó y con una poderosa patada cambió el curso de la flecha. La flecha no alcanzó a la reina y se clavó en el tronco de un árbol. La reina Minerva estaba asombrada, igual que el rey Julian. En ese momento un águila que llevaba un arco y una flecha apareció y comenzó a gritarle al saltamontes. ¡Idiota! ¿Por qué has salvado a la malvada reina que ha arruinado nuestras vidas? Ella es la invitada real y está bajo la protección de nuestro rey mientras esté aquí. Tú has arruinado la reputación de nuestro rey. Al oír esto, la reina Minerva se quedó impresionada. Gracias, Altamontes. Y a la reina Minerva lo siento mucho, muchísimo. Por favor, perdona al águila porque la ira lo dominó. No me importa en absoluto el águila Su flecha no puede causarme ningún daño Incluso aunque me hubiera tocado, tú ya lo sabes Hemos librado muchas batallas entre nosotros Pero debo decir que estoy impresionada por el saltamontes Al decir esto, la reina Minerva apuntó al saltamontes E inmediatamente se transformó en un guapo soldado ¡Es Ragnar, el soldado poderoso! La princesa Aria sonrió al ver a Ragnar Siempre le había gustado Incluso aunque él no lo sabía ¡Ragnar! Gracias por no preocuparte por la competición Y arriesgar tu vida para protegerme a mí Y a la reputación del rey Puedes pedirme lo que quieras Gracias, reina de Clon Deseo que todos los seres de Meredon Sean liberados de su hechizo Y vuelvan a su forma humana La reina se sorprendió por el deseo de Ragnar ¿Estás seguro de que es eso lo que quieres? Te puedo dar todas las riquezas del mundo. Os aseguro que no me importa ninguna de esas cosas. La reina Minerva estaba muy impresionada porque nunca había visto a un soldado tan fuerte y leal con su rey y con su pueblo. Se giró hacia el rey Julian. ¡Acabemos con esta rivalidad! Primero me gustaría decir que adoptaré a Ragnar como mi hijo... Y heredero de mi trono. Todos se sorprendieron, incluso Ragnar. Ragnar, ¿estás de acuerdo? Nunca he experimentado el amor de una madre, ya que mi madre murió cuando yo nací. Si su majestad me lo permite, digo que sí. Estoy de acuerdo. Anuncio a Ragnar como el verdadero hijo y legítimo heredero de la reina Minerva. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! El rey Julian levantó la mano y la multitud se quedó en silencio ¿Y cuál es tu segunda propuesta? Pues yo propongo que mi hijo y tu hijo se casen Bueno, no sé si mi hija querrá que... Padre, estoy de acuerdo Ragnar sonrió, porque él también amaba a la princesa Wow. ¡Guau! Nunca imaginé que sería tan fácil De acuerdo, Minerva, propuesta aceptada ¿Hay alguna otra propuesta? La reina Minerva sonrió Eso es todo Al decir esto, abrió sus brazos en cruz Y pronto los destellos mágicos alcanzaron a las criaturas una por una Y todas regresaron a sus formas humanas ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡He vuelto! ¡Sí! ¡Sí! <risa> Meredón estalló de alegría Ragnar y la princesa Aria pronto se casaron Y ese mismo día, Hikacho anunció al ganador del Festival Anual de Saltadores durante la fiesta De ser un soldado a un saltamontes Y de saltamontes a ser el heredero de Klong Ragnar ha hecho el mejor salto y por lo tanto lo declaro como ganador Y así, la rivalidad entre los dos reinos llegó a su fin Y todos vivieron felices para siempre